Desincopadas luchas y resistencias sonoras De puño levantado, de oído atento Detrás de nosotros estamos ustedes Y en muchos, la otra oreja Hola, hola, damos comienzo al programa 554 ¿De, de, de qué estamos haciendo este programa? Un programa de radio musicalmente incorrecto, Muy lleno bien. de subversiones sonoras. Perfectamente, y acá estamos con la intención que nos encontremos con pocas palabras, con algunas palabras y mucha música eh, mmm, podés eh, dar nuestro, nuestras vías de comunicación, como le dicen en la tele podés escribirnos a otraoreja.gmail.com buscamos en el Facebook La Otra Oreja, podés dejar tu mensaje al más 54 9223 582 8700 podés vernos por Youtube en Radio de la Azotea. Muy bien, ahí están todas las vías de comunicación, como dicen los comunicadores eh, profesionales. Eh, bueno, eh, ¿y quiénes hacemos este programa? En la locución, Liliana Daúl y Quique pesoa Y yo que soy Lara Moyano Silva. En la operación técnica, Pablo Uso. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Hay alguien más por ahí? Hola, Willow. Hola, hola. Eh, nombre y... Nombre y apellido De Río Gael Natsmanzorga Sí, ¿cómo vas a reconocer a tu propio nieto? Claro que te reconocí, claro, este, pero... A ver um, si te queda claro, a ver, ¿eh? sí. Río, es tu nieto uh -huh. Pero yo soy tu sobrina nietoidea favorita Claro, ¿Eh? así es eh, Bueno, eh, ¿podemos empezar el programa? Sí Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Bueno, y estamos eh, celebrando, estamos recordando a Nora de Cortiñas, una, una madre una madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que que el jueves pasado eh, se murió. Falleció Nora Cortiñas. Y, y el dolor es muy grande. Y sabrán disculpar cuando se me quiebra la voz. Pero para eso grabamos unas palabras. Primero, la presentación de Nora ...y después las palabras de cómo la conocí. Soy Nora de Morales de Cortiñas... ...madre de Carlos Gustavo Cortiñas... ...detenido, desaparecido el 15 de abril de 1977. Pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. La primera vez que vi a Nora... ...no recuerdo si era a final del 77 o principio del 78... Era muy decidida, con la voz finita. Me acuerdo es que esa vieja, que no llegaba a los 50, claro, pero uno a los 20 creo que son viejos los de 25, ¿no? Bueno, era tan vieja y tan gordita como mi mamá. No puedo decir que lucían porque no me gustaban esos anteojos grandotes que usaban las dos. Salíamos de la calle lateral por la calle Irigoyen, de la Casa Rosada, donde funcionaba una oficina del Ministerio del Interior, a ver si había alguna novedad de nuestros familiares detenidos. No nos imaginábamos que eran desaparecidos. De ahí nos dirigimos a la Plaza de Mayo, a media cuadra, ¿no? Cerca del Monumento Belgrano. ...frente a la Casa de Gobierno para reclamar respuestas a Videla. Bueno, esa tarde me echó de la plaza. Sí, Nora, me echó de la plaza. Ante esa decidida mujer le pregunté el por qué me tenía que ir... Me respondió que vaya a esconderme atrás de la columna del cabildo, de la catedral o del ministerio que rodeaba en la Plaza de Mayo. Me lo dijo como que me vaya al carajo. Ofendido, volví a preguntarle el por qué. Me respondió cambiando la rudeza por un cariñoso. Escuchame, chiquito, es peligroso para vos, porque sos varón... Y además sos joven. Todo el mundo por su estatura, solamente la física, la llaman Norita. Ella me explicó que a su hermana Juana también la llaman Juanita. Pero atendiendo a mis dimensiones tamaniales, un poco por lo alto y un mucho por lo gordo, ella Me llama chiquito. Entonces, yo la llamo Nora. Escuchamos ahora a Nación Nequeco, un fit con Mercedes Sosa. Sí, escuchamos a Nación Nequeco. Un tema que le gustaba mucho a Norita Y que mmm, últimamente las rondas de, de Plaza de Mayo Todos los jueves A propuesta de ella Terminábamos con una canción Como La Cigarra De María Elena Walsh Mercedes Sosa y Nación queco Por la otra oreja es memoris sin embargo estoy aquí resucitando pues estoy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al y seguí cantando sí a mi propio entierro fui solo y llorando, hice un nudo de pañuelo pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando cantando al sol y seguí cantando, cantando sol, como las Cuántas veces me mataron, Y a la hora del y a la de la oscuridad, alguien me rescatará. Tantos veces me mataron, para ir cantando. vuelve que sobrevivir Igual que sobrevivir Que vuelves de la tierra Vamos a escuchar ahora A Elia Spen, una madre de Plaza de Mayo escuchar ahora El viernes El viernes próximo, el viernes pasado, digo, en, en el Club Gorky, allá en, en Morón, donde muchísima gente fue a despedir a Nora. Vamos a escuchar ahora, estamos escuchando a Nación Ekeko y a Mercedes Sosa, ¿no? Y vamos a escuchar entonces el saludo de Elia Spen. Fuerza, Elia. Una cosa, si que quieren cantar la cigarra, porque es muy evidente qué es lo que están haciendo con nosotros, pero nosotros, fuerza, fuerza y fuerza. Avísen cuando querían empezar. ¿Ya? Bueno, empecemos. Tantas veces me mataron fuerte, me morí, sin embargo estoy resucitando. Gracias doy a la y a la mano con puñal, porque me mato tan mal. Y se de cantando, cantando al sol como la siga. que se abra los archivos fuerte, fuerte que se abra los archivos que se abra los archivos bueno eh, y, y duele, ¿no? duelen las muertes de gente tan tan querida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 Eh, ahora ustedes vieron que tenemos algunos añitos de más y bueno, eh, la vida es así y como ahora las las pioneras que caminábamos las 24 horas bueno, ¿saben por qué estamos acá? seguimos, <coughs> seguimos reivindicando la lucha de nuestros hijos e hijas seguimos en alto llevando las banderas de ellos esas banderas de justicia social, de que querían un país para todos y todas, y ahora seguimos acompañando a todos los que siguen recogiendo esas banderas de lucha. Mientras tengamos eh, la oportunidad de seguir compartiendo las fuerzas, nosotros queremos decirle que seguimos luchando, que la resistencia es contra la impunidad, para la, que no haya impunidad, para que no haya eh, desigualdad, para que no haya este esta eh, situación que vivimos, que hay todavía eh, violación a los derechos humanos en las comisarías. La primera violación a los derechos humanos es que hay hambre. Porque las madres no miramos solo para dentro de nuestro país. No miramos solos para pedir la verdad, la justicia y la memoria por nuestros hijos e hijas detenidos desaparecidos. Ellos son parte, nuestros hijos de este pueblo, están acá con nosotros presentes. Y ellos nos marcan el camino para que no no nos olvidemos de nadie. No pagaba deuda externa para, hasta que no se aclare los que robaron y la devuelvan. Nosotros Las madres estamos felices de estar con ustedes eh, y sabemos que tenemos que hasta el último día que tengamos vida vamos a seguir haciendo la resistencia, peleando por nuestros hijos y las hijas, levantando nuestras banderas de lucha todos los días. Queremos que haya justicia social, que haya un país que tenga que demostrar que somos ricos, porque este país es rico. Esta marcha de la resistencia es para decir que nos resistimos a que no haya la información sobre nuestros hijos e hijas y todo lo demás que estamos reclamando como si estuvieran acá los 30.000. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Y hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! y escuchábamos al principio a Eli Spen en el acto en el acto el viernes ¿no? hablando para una multitud increíble que vamos a estar este jueves en la Plaza de Mayo recordando a Norita y después escuchábamos a Norita y ...en la Marcha de la Resistencia... ...que tuvimos la oportunidad de grabar ahí... ...en el 10 de diciembre... ...del 2023... ...bueno, con ahorita estuvimos juntos el 2 de mayo... ...a 47 años de las madres... ...y... ...yo comenté a mis amigos que no se la veía tan bien con le faltaba la fuerza pero no le faltaba la alegría perdón y no le faltaba la ternura y me escribieron del ejército zapatista de liberación nacional recordando a ella Cuando estuve en la en la escuelita zapatista, estuvo entregando el, su pañuelo y el abrazo al entonces subcomandante insurgente Marcos. Vamos a escuchar un cuento del entonces subcomandante Marcos narrado por Norita Cortiñas. ¿No? Ahí está. Norita y la Digna Rabia. Vamos con algunos compañeros de Hijos de México al gigantesco aeropuerto de la ciudad más gigante. Tenemos que recibir también a la gigante Madre Norita. Es 27 de diciembre y le esperan en el Festival de la Digna Rabia, organizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aterriza el avión Pasan muchos pasajeros Pero ahorita no Preguntamos al personal de la aerolínea Y no hay respuestas Pasan azafatas Y los pilotos Y nadie nos orienta Los compas están un poco menos preocupados que yo Y me sugieren que me haga el desesperado Mis antecedentes teatrales afloran Y simulo una gran angustia Hasta me salen lágrimas. Entonces, los señores de la aerolínea me prestan atención. Pregunto mentirosamente por mi tía abuela, que se llama Nora de Cortinias. Me interrogan sobre características físicas si y en ese país no les resulta llamativo la estatura ni el cabello entrecano. Me preguntan sobre el apellido soltera y lo desconozco. Me hacen dudar si el que conozco es el primero o segundo nombre. Nora, que viajando lleva varias vueltas al mundo, aún no sabe de mi exageración dramática. Entre lágrimas que no sé cómo me salen tan profusamente, les digo melodramáticamente, que es una anciana indefensa, que es la primera vez que sale de su casa, que es su bautismo de vuelo y otras barbarideces. Viene un gerente o algo así, que es algún jefe evidentemente uniformado y norteamericano y no se explica que dar la lista de pasajeros al público está contra las reglas de esta línea de aviación empiezo a sospechar que en American Airlines la han secuestrado que la habían entregado a la CIA al FBI o a alguna de esas alimanias ahora pienso que por sus dolores de rodilla con el uso del aceite de cannabis también pudo ser la DEA pero en ese año aún no los usa. Mis frondosas lágrimas conmueven, hasta a mis compas. Logramos algo absolutamente prohibido, la lista de pasajeros. Y de Norita, nada. Ante nuestra desesperación, se comunican con esos teléfonos raros que se ven en las películas que parecen cajas de cigarrillos, que hacen bip maldigo que los celulares no sean aún de uso común en ese prehistórico año del 2007 finalmente nos explican que no había llegado a hacer el trasbordo en Chile que se encuentra en buen estado de salud y de ánimo regresamos a la casa lleno de angustias pero ya no son de ficción escribo a medio mundo preguntando y nada Hasta que por suerte... ...doy con Fabio... ...un compañero que estuvo en el sindicato de trabajadores de aerolíneas... ...que conocía ya por en los 90... ...cuando fui director de las colonias de vacaciones. Gracias a él... ...recibimos la noticia... ...que Norita estaba en Santiago... ...y que viajaba en el próximo avión. Se hace 28 de diciembre... ...día de los inocentes... ...y pensé que era una mala broma. A la misma hora... ...frente a las mismas personas del aeropuerto... ...ahí estamos esperándola nuevamente. Pasan muchas personas en larga fila... ...y ahí la vemos... ...pero en silla de ruedas. Suponiendo otra mala noticia... ...intento saltar por encima de las vallas... ...que nos separan de ella. Mis dimensiones corporales me lo impiden... ...pero más me lo impiden los grandotes de seguridad. De lejos... Veo que Norita me hace señas, que esté tranquilo, que no pasa nada y que haga silencio. Le hago caso y me sorprende mi repentino e inusual sentido de la obediencia. El asistente del aeropuerto la ayuda a subir al auto, cuidando que no se golpee la cabeza, así como se ven los noticieros cuando a veces la policía te sube un patrullero. Cerramos la puerta y apenas arrancamos... Norita soltó una carcajada Nos cuenta que otra madre Le recomendó que pida asistencia Con una silla de ruedas Que así evita incómodas filas Y otras molestias El problema lo generó esa comodidad En la escala en Chile El muchacho que la llevaba No la hizo pasar por migraciones Cuando hizo todo el camino De ida y vuelta En, en la otra punta del aeropuerto Para cumplir con el trámite el avión ya había despegado. Felizmente, le dieron una habitación en un hotel muy estrellado, pero solo con un sanguchito, todo a cargo de la empresa norteamericana. Así es como llega a México con el ZLN al Festival de la Digna Rabia, la gran Norita, que a pesar de la silla de ruedas, sigue haciendo gambetas al imperialismo yanqui. Texto y voz Eduardo Nachman Sueña el viejo Antonio Sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece Sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad Sueña que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena. Sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña que debe luchar para tener ese sueño. Sueña que debe haber muerte para que haya vida. Sueña, Antonio, y despierta. Ahora sabe qué hacer y ve a su mujer en cuclillas atizar el fogón. Oye a su hijo llorar, mira el sol saludando al oriente y afila su machete mientras sonríe. Un viento se levanta y todo lo revuelve. Él se levanta y camina a encontrarse con otros. Algo le ha dicho que su deseo es deseo de muchos y va a buscarlos. Sueña el virrey con que su tierra se agita por un viento terrible que todo lo levanta. Sueña con que lo que robó le es quitado. Sueña que su casa es destruida y que el reino que gobernó se derrumba. Sueña... ...y no duerme. El virrey va donde los señores feudales... ...y estos le dicen que sueñan lo mismo. El virrey no descansa. Va con sus médicos... ...y entre todos deciden que es brujería india... ...y entre todos deciden que solo con sangre... ...se liberará de ese hechizo. Y el virrey manda a matar... ...y encarcelar... ...y construye más cárceles... ...y cuarteles... ...y el sueño sigue desvelándolo... ...en este país... ...todos sueñan... ...ya llega la hora de despertar... ...estamos escuchando... ...primero un relato... ...sobre una anécdota... ¿no? ...con el humor... ...de Norita con su risa... ...y después la narración... ...de Sueña el viejo Antonio... Y ahora vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Es memoria, la que no deja crecer, Norita madre de mil batallas. Que encendió la luz de mi camino. Ni la esperanza de nuevo destino. Es sempo Llena de preguntas, él tenía ese ardor, la angustia se transforma, pero tu fuerza convirtió ese laberinto en lucha. Cómo ayudarte a renacer para un mañana. Esta canción nace en voz esplor que te acompaña. Somos nuestra hermana, abuela y voz. Padre de mil batallas, de tus entrañas te brotó salir a andar la calle, de castelada al donón. La que tienes sangre, haces que ser magia y calor sabia de fuerza que arde. Es tu bandera del amor con 30.000 presente como y risa que son tu fuerza más potente y puño que escribió hasta la victoria siempre and tanto campos del horror de un sol en y santarada la voz callada por el miedo. Tras resistencia que voloces force nuestro cielo. De amar de casa a enfrentar a quien aprieta fácil, tu palabra y acción que les parece frágil, pero sus cada amanecer viendo a nuestro más Añas te brotó salir a andar la calle, de castelar al dolor, la que tienes andre, hazte ser magia y calor, sabia de fuerza que arde. Estás escuchando según la otra oreja. Ahora seguimos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 en la otra oreja bueno vamos a leer algunos de los mensajes que nos llegan eh eh de Vicky de la plata dejas la plata dice un hermoso recuerdo de Norita allá por el 2012 marchando con ella a la cabeza más de 8 kilómetros de la marcha en la del apagón de Ledesma allá en Jujuy no al terminar todo nos fuimos a la escuelita y a brindar por la lucha Norita bailó hasta la madrugada pura chacarera y vinito mediante de eh, vinito mediante luego de tantas jornada. Y hija la madre de toda la batalla, siempre al lado de la vida. Abrazo enorme. Vicky de Hijos de hijas La Plata. Eh gracias Vicky. Eh, Jorge Sancho Luz, un compañerito mío de la, de la secundaria. No como Carlos Cubiela. Él era compañero del colegio, pero no de la misma división. Eh Hernández eh, hernán, eh, hernán eh, dice hola eduardo qué lindo relato de esperaas de esferas y aviones hasta la vida sigue sin ella aunque ella esté en otros lados abrazos eh, gracias bueno Efraín también eh, desde puebla México eh, Cory desde acá este, que no, no podemos escuchar el audio eh Norma Moyo de Buenos Aires, Ana Josefina, no podemos escuchar el audio ahora, pero Ana Josefina, una compañera hermana de un desaparecido eh, que vive aquí en Mar del Plata, un desaparecido de Tucumán, ¿no? Eh Ricky de Puebla, México, eh Lily, abrazo enorme Lili tu tía Mirta Baravalle, otra madre en línea fundadora, una una una grosa también. Y In, el Indio Vertis... que aquí estamos, Mine desde La Plata, eh María Eugenia desde la Ciudad de México, eh, el Indio Vertiz lo dije, ¿no? Daniela de Hijos Oeste dice te abrazo fuerte fuerte, Susana Gas desde Colombia, Silvia Chegrai desde Mar del Plata, Silvia Luna, una hermosa amiga que está en Buenos Aires. Ana Mesa, desde desde Santa Cruz, dice, te escucho y acompaño, Edu, te mando un abrazo fuerte. Santiago Gómez, un exalumnito que es recicólogo ahora, que está en Brasil, alumnito de la sala de 4 y 5 años, eh, que sobrevivió, sobrevivió, y bueno, eh, Raúl Piveta, un compañero mío de la... De la primaria, también escuchando La Otra Oreja. El domingo estuvimos en el, en el Museo Mar donde Teo Piveta, su hijo, dirigió la Orquesta Sinfónica de Estudiantes. Muy, muy buena, muy buena. Eh, Laura, una compañera de la Ronda de la Plaza de Mayo, vamos a estar ahí el jueves. Eh, Guillermo Bulgaroni desde Córdoba, Eva González desde desde Buenos Aires, Toto, no sé dónde estás, Toto, pero eh, abrazos, Toto es el padre de un ex alumnito mío también, sí. eh, sal eh, bueno, la saldúa, abrazo sí. sí, sí, Mónica Beatriz eh, Juárez de acá, de Mar del Plata, una actriz muy buena, Toto. Eh, vea eh, desde acá desde Mar del Plata Oscar Sánchez un mecánico que, que ojalá lo pueda ver cuando tenga el auto Carmen Gap de Vila eh, desde Neuquén eh, seguramente está Guillermo escuchando Graciela eh, del, del hotel de Sudna de los trabajadores del neumático abrazo fuerte Eduardo Eh, Jimena desde Itusaingó eh, Norita siempre presente eh, Gustavo Mayo también salud Edu aquí en casa escuchando con la familia eh, bueno, hay muchísimos más mensajes ¿Este eh, programa va a ser emitido? Sí, Norita va a ser emitido claro que sí eh, siempre la palabra de Norita ¿no? con su humor y... Y siguen los mensaj mensajes... ¿Cómo decís? Cuídate, mensaje. Bueno, así lo quieren los chicos. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta Y estamos con invitados, acá un invitado y una invitada en no, nombre y colegio. Eh, Victoria Freijo, La Chacra. <risa> Hace mil años. Eh, Leo Cubiela, 31 Ilia. <risa> eh, ¿Cómo? 31 de Ilia. <risa> ah, perfecto. Bueno, en el Ilia seguramente vamos a... que hay un teatrito... Que le puse el nombre Gregorio Nachman Y que seguramente el 19 de junio El día del Teatro Mar Platense, En homenaje a A Gregorio Nachman Precisamente mi papá El detenido desaparecido un 19 de junio eh, Bueno, vamos a hacer algo Ahí Mira, Así que bien, para... como ex alumno eh, Estás convocado Bueno, sería ahora, una buena excusa Para volver a la escuela no Exactamente, sí sí yo la conocí ahora Eh, muy, muy buena onda Bueno, y aquí veo un bandoneón ¿De qué se trata este? Es un bandoneón, ¿no? Es una caja con botones Sí, sí, básicamente es una caja con botones Ajá. Es un bandoneón Y ahí... Fuelle. Claro, tiene un fuelle que tiene... que Donde se almacena el aire, vamos a decir uh -huh. Y después el secreto del bandoneón Está en unas lengüetitas chiquitas de metal Que cuando pasa el aire Las hace vibrar Y ahí está la magia del sonido. Solo esa magia tiene. Son solo lengüetitas de metal adentro. Ajá. Sin embargo, no es un instrumento de metal. No, se considera de viento, madera, ponele. Uh -huh. Pero bueno, lo que suena en realidad, el secreto del sonido, es ese metal tan característico que... Uh -huh. Bueno, he visto muchos bandoneones por la tele, en conciertos. Pero nunca toqué uno como uh -huh. ahora. No. ¡Ahí ah, está! Están de cerca, ¿no? Eh, bueno, ¿y qué van a hacer ahora, musicalmente? mira tenemos tenemos un par de opciones para, para ofrecerte. Tenemos un balsecito, tenemos un clásico de María Elena, que nos gustaría... Ahí. Después el después, clásico de María Elena no. sí, pero... Y después el clásico de tu programa Que lo trajimos también Bueno, dale, empiecen con algo por <ríe> Empezamos con el balsecito Dale, ¿Ves? el balsecito <ríe> Ahí está Miki Freijo y Leo Cubiela el otra oreja Voy a decir oh, Adios Cerré los ojos, se oculta el dolor Siento tus pasos cruzando la tarde Ni no te ataparó mis manos cobardes Mi corazón joro de amora Y en el silencio resonó tu voz Tu voz perdida, lejana, querida Tu voz que era mía, tu pálida voz En las noches desoladas que sacude el viento brillan las estrellas frías del remordimiento y me engaño pensando que habrás de volver desafiando al olvido y el tiempo siento que tus pasos vuelven por la senda amiga oigo que me nombra llena de mortal fatiga para que sí si yo sé que es inútil mi afán Nunca, nunca vendrás Te vi partir, dijiste adiós Temblé de angustia y oculté el dolor Después pensando que no volverías Traté de alcanzarte y ya no eras mía Mi corazón sangro de amor y en el recuerdo resonó tu voz tu voz querida lejana y perdida tu voz aterida tu pálida voz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 Uygo que me nombra llena de mortal fatiga Para que si yo sé que es inútil mi afán Nunca, nunca Vendrá Wow qué bueno qué bueno es nunca bueno. tendrá bueno eh, seguimos recibiendo muchos mensajes qué bueno homenaje a Norita tan llena de vida como como lo hubiera gustado no eh, eh, desde ituzago norita está siempre presente también eh, siguen llegando tantos mensajes eh, el indio el indio dice que eh, ya vamos a buscar el El mensaje, eh, el Indio Vertis desde desde um, Batán, ¿no? Del pueblito de Batán. Eh, bueno, eh, están muchos conectándose. Eh, Pablo Cala, que seguramente escuchará mañana el programa cuando lo, lo, re, lo reenviamos por el Facebook de La Otra Oreja o por eh, las vías, ¿no? Pero también se puede ver por YouTube en diferido, ¿sí? Eh, ponen eh, YouTube La Otra Oreja del 4 del 6, ¿no? Eh, bueno, y Pablo Cala desde, desde Colombia dice abrazos a Norita eternos. Bueno, este... Seguimos emocionados y... Perdón, Vicky, eh, ¿cuándo tocan ustedes? Eh, tocamos este viernes 7 a las 21 horas. Nosotros vamos a estar, bueno, en este formato dúo, debutando. Sí. Después uh -huh. de tantos años. Eh, pero bueno, en este formato. Y vamos también a estar eh, compartiendo escenario con el dúo Hilacha. Uh -huh. Que hacen temas, música original, ¿no? Sí, hacen temas de ellos, temas propios, nuevos. Y además tiene una propuesta bastante teatral su, su espectáculo, digamos Nosotros abrimos con más que nada tanguitos Vamos a hacer nosotros uh -huh. Y ellos hacen, como decía, temas originales Y justamente la hilacha Hay algo ahí que va pasando con ah. un ovillo en el escenario este <ríe> Bastante particular el espectáculo Y bueno, lamentablemente yo no voy a estar en este momento Porque bueno, voy a estar en Buenos Aires eh, Seguramente lo voy a ver a Río A Río Gael Eh, a mis hijos y estaré con los compañeros y las compañeras en la plaza de mayo el jueves no recordála eh. a Noita eh, bueno musicalmente qué propuesta tienen ahora de eh, nuestra, nuestra propuesta en realidad te digo cómo surgió Nos conocemos hace muchísimos años con Vicky, uh -huh. y la verdad es que no, no veníamos coincidiendo así en proyectos musicales. Siempre era la amistad, ¿no? Juntamos uh -huh. a tomar una cerveza, a pabear, <ríe> y nunca uh -huh. hacer música. Y en realidad me proponen esta fecha a mí para hacerla, y yo este año empecé a enfrentar un gran miedo de mi vida, que era cantar. Yo no me animaba a cantar, uh -huh. y empecé a tomar clases con Vicky. Y en el contexto de que estaba yendo a las clases, le digo, che, me salió una fecha, ¿no querés venir a cantar, profe? Y yo le dije, no, no quiero, no quiero, no quiero. entonces tuvo que insistir un montón. Claro, uh -huh. ah, imaginate. <risa> pero bueno, eso también llevó a que sea el repertorio tal vez de tangos más bien tradicionales, ¿no? Por ahí no es que nos salimos mucho del molde en esta en esta propuesta musical, pero sí ya el encare de Bandoneón y Vos... Creo que no es habitual, por lo menos en la ciudad no hay mucho formato de bandoneo ni voz uh -huh. Entonces tal vez no estuvimos muy innovadores desde el repertorio Pero sí es el encare de los temas uh -huh. Así que por ahora nos limitamos a eso Ya después vamos a empezar a volvernos locos con el repertorio también, supongo eh, La locura <risa> es, es saludable muchas veces sí. no Y más en los en este contexto de, de otras locuras malas ¿no? claro. En el contexto político de locuras malas Una buena locura es saludable Uh -huh. Bueno, el, el indio dice Aquí nadie se muere eh, Claro que no, indio eh, Indio, te vamos a convocar Para para arreglarla Para hacer una cosita En las baldosas de, de Gregorio Nachman En Rivavi y Santa Fe Ahí a los pies de la de la estatua de Sui Donde está Vos, indio, sabés ...estuviste en la primer placa que fue... ...la primer baldosa que fue vandalizada... Eh, ...y vamos a arreglar la segunda... ...¿sí? ...próximamente... Eh, ...te vamos a convocar indio y... ...convocamos a, a toda la gente, ¿no? El 19 de junio ya ya vamos a dar... ...ya vamos a dar eh, indicios... Eh, ...por Facebook, por la radio también... Eh, ...bueno, y entonces musicalmente... ...en qué quedamos... Bueno. No, no, hay unos, unos tangos Hoy justamente hablábamos de, de eso Por ejemplo eh, Tal vez será mi alcohol Sí, que es una letra, una letra Que mucha gente la conoce como Tal vez era su voz Porque uh -huh. fue censurada la letra original <risas> y... y acá dijimos, no, no, no. Vamos no. a hacer letra censura Claro, por favor. Aparte, nada menos careta desde este lugar que censurar la palabra alcohol claro. en nuestras vidas. Así que, de También, Por ejemplo, quiero destacar que vamos a hacer un tango que se llama, eh, en la fecha esta se llama Esclavo. Que ese tango, yo en su momento empecé a conocerlo porque escucho una entrevista a Piazzolla que decía que uno de sus músicos favoritos fue Joaquín Mora. Digo, ¿quién es Joaquín Mora? No lo conoce nadie. A ver, argentino. digo, ah, mira por qué fue negado este autor, porque fue un gran pianista y compositor de la década del 20, si no me equivoco, 30. 30. Eh, era afro, eh, uno de los pianistas de tango que como tiene un origen afro se ve que ha quedado un poco más silenciado que el resto. Y cuando empezás a ver la obra del tipo, era un adelantado para la época, el tipo de, de armonías, de cosas que usaba, incre increíble increíble. Así que bueno, también rescatamos ahí Esclavo, este tanguito Sí De Joaquín Mora Hay varios ah, de Mansi Hay varios de Mansi, que vamos a meter ahí también uh -huh. este, sí. Nada, viene variadito Y además, bueno, en un espacio que Que es un, un espacio muy valioso de la ciudad Se llama Espacio Mandala Que, bueno, vos que conocés gente del teatro Este espacio lo maneja la familia de Jean Nicola Digamos, los, uh -huh. los les hijes de Jean Nicola Y, y quien fuera su pareja Este, entonces también, bueno, fue como simbólicamente nos gustaba acercarnos al espacio porque hay un excelente trato y un gran respeto también por, por todo el trabajo de artistas locales. Uh -huh. sí. Así que está muy bueno ahí, en la zona de La Perla. En la Perla, además, barrio tanguero, claro. si los bueno, es. eh, Sí, bueno, eh, eh, el misticismo, ¿no? <risa> eh, hay barrios tangueros, hay barrios eh, de cumbia que no... No, no, no vamos, a, no vamos a, a, a pasar por esto, ¿eh? No, por favor. Eh, bueno, eh, y en homenaje a Norita Cortiñas, sí. eh, ¿van a ser como la cigarra? Sí, Así por es. favor. Como como le gustaba a ella. Pero antes eh, hay una propuesta grabada eh, que tengo a eh, Norita y Teresa Parodi cantando y después la enganchamos con Vicky y Leo en vivo. Sí, la, la tenemos como la cigarra, Norita y Teresa Parodi. A ver si lo encuentra el operador. Seguiremos adelante como junto No, esa no, esa esa es hasta siempre con eh, que la cantaba eh, la cantaba Norita Cortinias también eh, pero está a ver no porque el conductor eh, le puso eh, como la cigarra a esta canción. Sí, como la cigarra. A ver, le empezamos de vuelta. Bien. Porque le ha tocado y seguí cantando do sol como la cigarra después de un año bajó la tierra igual que soy Hva er sikkert? Hva Zaparodi y Norita Cortiñas que grabamos en algún lugar de Buenos Aires y ahora Leo y Vicky en vivo, en la otra oreja Tantas veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí resucitando Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal quemado tan man y sigue cantando canto no sol como la sigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la veces me borraron tantas desaparecí a mi propio entierro fui sola y llorando hice un nudo en el pañuelo pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando Cigarra Después de un año Bajo la tierra Igual que Sobrevivier Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron Tantas resucitaras cuántas noches pasaras Desesperando Y a la hora del naufragio Y la de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol Como la cigarras Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Hermoso Leo y Vicky, hermoso Bueno, hay mensajes, dice que si son de la Fernández Fierro <risa> eh, ojalá pero no, no, no, no. Eh, bueno eh, jorge eh, dice muy buenos viky leo saludos con todos te esperamos eh, jorge el viernes eh, si sí, el viernes estarán allá en mandala no mundo, ¿Dónde mundo mandala donde queda está en maipú entre dosreidos y Guido Más Dorrego que, no, sé, pero, sí. que sí. Bueno, abrazo Edu, escuchando y emocionada. Gracias por hacer radio. Eh, dice Paulita, de la tribu, eh, de, de FM, la tribu de Buenos Aires. Eh, bueno, está Mary Roldán escuchando, eh, viendo desde Honduras, Nicole, Eh, volveremos volveremos en próximaamente con el documental las venas abiertas eh, supongo que en un mes y medio dos meses estaremos por honduras después de pasar por méxico eh, está escuchando también eh, desde desde la resistencia un centro cultural en el centro de la ciudad de méxico eh, alfredo y nos vamos a comunicar con el coordinador con con Alberto para, para proyectar el documental, ¿no? El, un preestreno eh, prometido en hace un año exactamente con, con Alfredo en para preestrenarlo ahí en La Resistencia. Bueno, y, y este programa siempre termina con una subversión, ¿no, Leo? Ajá. Sí, que, la, que me, la quedé debiendo, yo vine hace ocho años al programa, uh -huh. me pediste este tema y no lo hice, así que esta vez... Bueno, cada ocho años está bien, claro. cumplir cada ocho años está bien, está bien. Algún día iba a llegar, ¿viste? Claro, con dos ciclos electorales, más o menos. Que además, debo decir, es un tema que escuché toda la vida, creo que tengo cinco años, me sé la letra... Uh -huh. y... No sé por qué no lo sacaron del bandoneón. Bueno, bueno, ¿vamos ahora? Sí. Eh, gracias Vicky, gracias Leo, gracias Pablo uso en la operación psicotécnica de este programa. Eh, nos pasamos de, de, del tiempo, pero no importa. O sea, un pedacito, aunque sea. Vamos. <risa>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 en la presencia comandante llegará Vienes quemando la brisa con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonreír Y aquí se queda la clara entrañable transparencia de tu querida presencia comandante llevar tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la fieza y de tu brazo libertario aquí, aquí se queda la clara la inabrible transparencia, la transparencia la de tu querida presencia, presencia comandante llegaremos seguiremos adelante como junto a ti seimos Y confident te decimos hasta, hasta siempre comandante e aquí se, se queda, queda la cara, La entrañable la transparencia de tu querida presencia comandante llegue va. ¿Este programa va a ser emitido? Sí, Norita, sí, sí. Eh, ¿Podemos escuchar un segundito de Norita eh, cantando hasta siempre? Dale. Y el saludo de Lara, por supuesto. A ver si sale... 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Y hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con honorita de vecinos Hasta, Hasta siempre comandante ¡Vamos todos! Hasta la victoria, siempre. La otra oreja. Nido desaparecido, presente. Ahora y siempre. Y hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! Buenas noches, jugamos Mariana.